Para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado la baraca y recibe siempre la mejor con el arte para nos domina y con el levanto centrarizarida y y y marcha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 bronca porque no se paga fianza sino se encarcela en la esperanza <risa> bronca, bronca. Ah, los que mandan tienen este mundo repoido y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse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 Este país es grande y tiene libertad, hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, en este mes no tuve mucho que comer. A ser nomás, meus familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, vim mi cama e vi mi cuardo, a todos grissi sin sentido. La gente vive sin creer Ayer más Vive la chica en mi cuarto Y la veces sin fundamento Hoy ya la chica ya no-está Ayer más una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer hacerlo oh, oh, oh. más salí a la calle vi la gente ya todos gris y sin sentido la gente vive sin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 Marco. Mal. Te hace odiar tanto como querer, y más cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas. Todo el en primavera. Ben, ven, ven. Hojas muertas que caen. Siempre igual. Estás escuchando según la otra oreja.